Buenas noches, esto es Boxeo Planeta desde la 88.9 Radio Gran Rosario Este es nuestro programa número 44 En lo que hemos denominado, junto a mi amigo Luis Parpacelli, Quien en pocos segundos más se va a estar incorporando a la mesa de trabajo Boxeo Planeta Bueno, después de, de un viaje por la ciudad, la provincia de Salta, eh, llegando nuevamente aquí a Rosario, eh, me encuentro con un montón de novedades. Eh, seguramente lo más trascendente del fin de semana fue ese fallo polémico eh, en el que ganó Paul Williams. Eh, también vamos a estar desarrollando eh, la gran victoria del Pumita Olmedo. ¿Eh? un gran boxeador, un buen prospecto eh, que seguramente va a dar que hablar en la categoría super ligero y ya se barajan nombres como el de Lucas Matisse en su camino eh, en esta edición eh, número 44 de Boxeo Planeta eh, tenemos material también para desarrollar eh, a nivel nacional e internacional eh, tenemos información que vuelve El legendario Tata Valdomir. Eh, vamos a, a comentar lo que fue... Bueno, el traspié que tuvo Latiguito Koji, hijo de, de, de Latigo Koji. Eh, el gran campeón que, que supimos tener en categoría welter. Eh, también vamos a desarrollar ese tema. Y mucha información. Las vías de comunicación aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario. 424 424-2769 o nos envías un mensaje de texto al 156-418-262. Esto es Boxeo Planeta y tenés la posibilidad de entrar a nuestro blog, que acompaña eh, todo, bueno, todo este programa boxístico desde aquí de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y que hemos denominado boxeoplaneta.blogspot.com. Ahí tenés la posibilidad de ingresar y escuchar el programa en vivo a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com o a través de la web de la radio www.radiogranrosario.com.ar eh, Sin lugar a dudas, después de la gran victoria de Sebastián Ayron Luján, eh, quien ha dejado muy bien parada A la ciudad de Rosario ya nos tiene acostumbrado, seguramente el boxeador que más ha trascendido a nivel internacional desde nuestra ciudad, eh, Sebastián Luján, eh, diera otro batacazo, eh, se lo llamó de último momento y, y bueno, eh, dejó todo y, y le ganó al filipino por nocao, eh, estuvimos comentando en el programa anterior eh, eh, junto a Luis Parpacelli. Eh, Yo desde Salta me comuniqué vía telefónica y, y bueno, le comentaba a, a mi amigo eh, lo lindo de poder eh, bueno, tener este, este blog que acompaña este programa de aquí de la ciudad de Rosario porque en cualquier parte que te encuentres tenés la posibilidad eh, de ingresar a www.boxeoplaneta.blogspot.com y escuchar el programa en vivo. Eh, la satisfacción enorme de poder contar eh, con un compañero de trabajo que cubrió perfectamente las expectativas de este programa que genera mucho aquí en la ciudad de Rosario. Hay mucha información eh, y seguramente vamos a estar desarrollando en este programa número 44. Y le doy la bienvenida a mi amigo Luis Parpaceri. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Damián? Muy buenas noches. Mil disculpas por, por la tardanza. Sí. Eh, el gusto, otra vez, de compartir una edición más de Boxeo Planeta. Y bueno, por supuesto que a medida que van pasando los programas uno se siente realmente satisfecho en el sentido de, de que cada, cada vez la audiencia nos acompaña más, de que tenemos en claro que vamos sumando un granito de arena con, con lo que podemos aportar y que, por supuesto... Del otro lado sabemos que están los amigos del, del, del boxeo, esperando siempre la, la información, el repaso, el análisis, la opinión de, de todo lo que va sucediendo. ¿no? Así que, bueno, eh, transmitirte también la, la emoción enorme de escucharte desde Salta el, el programa anterior. Y, bueno, agradecerle también a, a, a toda la gente que organiza Boxión Rosario, en este caso, Pedro D'Aquila, que también pasó su, su mensaje para todos los que disfrutaron de la velada de Sportivo América. Y, bueno, aquí estamos dispuestos para compartir contigo algunas apreciaciones y opiniones sobre lo que dejó el fin de semana, donde creo que vas a coincidir conmigo eh, otra vez el escándalo de, de, de las tarjetas. Ah, sí, eh, ya nos, nos tiene acostumbrado ya, esto, sí, el sí, boxeo. Sí, sí. No el boxeo, sino lo, lo, lo vergonzoso de los jueces. Sí, lo vergonzoso de los jueces, es cierto. Porque realmente la pelea de, de Paul Williams eh, fue un escándalo otra vez. Eh, pero muy escandaloso porque había sido muy superado por Williams eh, lo vi muy mal eh, tuve oportunidad de ver ese combate y realmente no, no vi después de, de aquel knockout que sufriera frente a nuestro Maravilla Martínez uh -huh. no vi una evolución a nivel eh, digamos de, de lo que, del golpe que recibió, fue justamente el golpe que noqueó que lo noqueó Martínez el que más recibió frente al cubano Entonces me, me llamó la atención porque este muchacho eh, va a tener que replantearse bueno, su, su transcurrir en el boxeo profesional porque eh, está en un nivel que tiene que dar al máximo. Y me parece que ha habido un retroceso después de eso. No sé si coincidís conmigo, Luis. Sí, podríamos decir al menos por ahora, al menos por ahora dándole la chance como todo el mundo en la vida quiere tener, de que ha habido un quiebre entre la derrota este, frente a Sergio Maravilla Martínez eh, ...y lo que vimos de Paul Williams y lo que podemos llegar a ver... ...a mí me dio la sensación de que eh, vimos otro, otro boxeador... ...y debe haber sufrido indudablemente el, el doble impacto... ...el impacto en sí que le provocó el knockout... ...y el impacto de perder de manera tan drástica... ...pero a mí lo que me llama la atención este, es que pasa el tiempo... ...y las estafas a nivel local y a nivel internacional... Eh, ...son cada vez mayores... ...para el que paga la entrada... ...y para el que mira por televisión... ...y para el que se alimenta de esto que tanto nos apasiona... ...es una bofetada... ...es una falta de respeto total... Eh, ...ya creo que... ...no son jurados los que se sientan en las butacas... ...son gente que pasa por ahí... ...y, y, y los ubican... ...y les dicen... ...mirá, vos tenés que agarrar un lapicito... ...y fijate una birome... Sí, lo que me... Yo, no. eh, ...me parece que... ...se tienen que tomar ¿Sí? eh, cartas en el asunto... En, en el sentido eh, de que eh, esta gente tiene que estar eh, capacitada para tomar decisiones en momentos claves Como mm -hmm. son cuando se enfrentan dos boxeadores de primera línea Hay que definir eh, quién sigue, quién se queda En este caso eh, Lara, un gran boxeador que se enfrenta también con un ascendente eh, Paul Williams Y están ahí, ¿qué quiere decir esto? Que si ganaba Lara, bueno, me parece que Paul Williams iba a ser un retroceso eh, peor del que hizo a nivel técnico Es decir, si sí, sí, sí. va a juntar el retroceso técnico Con el retroceso eh, de los resultados uh -huh. ¿Qué quiere decir? De que ya Paul Williams iba a, ser, eh, iba a caer en, en el nivel boxístico del primer nivel Y eso me parece que no le conviene bueno, a, a ciertos sectores, a de, ciertos sectores de, sí. de, que, que tienen intereses sobre el boxeador, ¿no es cierto? No, eh, no. El cubano Lara me parece que había ganado muy claramente el combate Terminó con una inflamación eh, en, en el ojo izquierdo, pero producto de un cabezazo. Mm. Y me parece que vio bien el video de la pelea entre Martínez y William, porque aplicó esa izquierda eh, boleada y, y cuando sí. la tiró, la conectó. Eh. Sí, es un trabajo este, de, de, de observación de quienes lo manejan a este muchacho. Y obviamente, como corresponde, planificar una pelea. Lo que sí quedó en claro que la potencia, la, la, la enorme puntería de Sergio Maravilla Martínez este, quedó evidenciada en ese combate y al margen de, como muy bien decís, de las capacidades indudables que tiene el cubano, no tuvo la, la, la potencia necesaria como para eh, darle el, el golpe letal que le dio nuestro compatriota. Recordamos que esto fue sí. eh, en el, el World War Hall de Atlantic City Estados Unidos uh -huh. y que organizó eh, Gossen Tutor Promotion. Eh, una empresa que no es tan eh, nombrada, pero que bueno, seguramente eh, debe tener ciertos intereses eh, volcados sobre Paul Williams. Las tarjetas eh, que favorecieron al norteamericano en el fallo ca canallesco, si se quiere, uh -huh. eh, favorecieron al, en 116, 114, 115, 114 tarjetas a favor de Williams, mientras que uno de los jurados dio 114, 114 empate fallo dividido o fallo mayoritario para, para, para que ganara Paul Williams. Eh, también en, en la misma cartelera eh, combatió el peso completo Chris Arriola, eh, derrotó por decisión unánime tras 10 asaltos al africano Friday eh, Aunaya. Eh, bueno, no lució del todo bien Arriola, pero hoy, hoy por hoy como está el, eh, el peso pesado. Uh -huh. La categoría pesos pesados está un poco venida abajo, me parece, de que bueno, hizo dentro de todo un combate relativamente, si se quiere, parejo, parejo como parejo. para llevarse un triunfo, eh, que no, no creo que le aporte mucho sobre este africano, pero que bueno, este Arriola eh, quiere combatir y estar nuevamente en las primeras líderes de los pesos pesados. Sin duda. Eh, estamos transcurriendo Boxeo Planeta, eh, una creación de Damián Casino y bueno, la, la gratitud enorme que yo siempre siento por permitirme compartir con él este programa. Lo hacemos en función de darle un, un, un, una manito a, a la información, a la comunicación que tiene que ver con el pugilismo. Quiero, como siempre, en nombre de Damián y quien te habla, agradecer profundamente a, a empresas de envergadura como es Olimpia Deportes, de allí de Olimpia, de calle Mendoza al 1028, donde Walter y Gustavo están siempre dispuestos para con nosotros. A Thompson y Williams, de peatonal Córdoba 1060, donde Aristides Bruno también hace su, su aporte para, para Boxeo Planeta. Aprovecho para mandarle un enorme saludo para él, para Vanessa, eh, para el Facu, para la Luli y para sus dos perritos amorosos que tiene. Está haciendo una semanita de descanso Aristides. Eh, una persona excelente a la que quiero muchísimo y por supuesto que Brollo Representaciones también este, ha hecho lo suyo desde el inicio porque esto es así, desde el inicio Brollo Representaciones ha hecho su aporte y, y, y eso es, es realmente válido eh, le hacemos un chivito siempre porque se lo merece a, a Don Jorge de Casas Unino venta de respuesta y reparación de artículos para el hogar de todas las marcas así en la calle Montevideo al 800 eh, y, y bueno Sin el apoyo de ellos, nosotros no podríamos estar al aire. Este, como bien dice el dicho habitual, este, lo nuestro tiene que ver con no hacer dinero con esto, sino que cada miércoles, una horita que siempre nos resulta poco, Darle al boxeo la difusión, la comunicación que se merece. Y si vos que estás del otro lado estás en otro país, como siempre me dice Damián, saluda a la gente de México, a la de España, a la de Uruguay, a mucha gente que reside en los Estados Unidos, eh, a todos los gimnasios de la ciudad de Rosario y Gran Rosario, porque son habituales oyentes, a Lucianito Ploner, a Enrique Sánchez, a Aníbal Bosque. Los tengo que ir a ver porque eh, he extrañado un poco el gimnasio. Eh, eh, eh, eh, ¿eh? Seguro. En esa semanita larga sí, que señor. estuve en Salta, bueno... Eh, me voy a estar incorporando bueno, al gimnasio de, en estos días después de la pausa quiero que me cuentes este, tu estadía en ¿Cómo Salta no, ¿cómo no? y por supuesto quiero agradecer y mucho eh, que pertenecer a los contactos de Néstor Jaime Lluria. ya había estado charlando con él, me mandó un mail y por supuesto le dije que eh, cuando él quiera opinar cuando quiera comentar, cuando quiera decir lo suyo, Damián Casino y Luis Parpacelli le dicen que el blog de Boxeo Planeta eh, .blogspot.com están a disposición de uno de los seis o siete hombres que, que mayor trayectoria tienen en el periodismo de boxeo. crees que hagamos la primera pausa? Retornamos. Eh, yo te estoy pidiendo dos cosas. Que charles de Salta y después este, que tomes alguno de los artículos del reglamento del boxeo amateur. Sí, ¿Eh? Eh, eh. ...porque el vamos? miércoles no, no, no, no, no, no, no, lo, no lo quise dar... ...porque ese es un trabajo tuyo... ...me parece muy bien, vamos ¿Mm? a ir eh, tocando un poquito el reglamento... Exacto. ...primero amator, porque nosotros... Eh, ...bueno... ...siempre tenemos la posibilidad de concurrir a diferentes festivales... Es cierto. ...y mayormente tratamos de darle un poquito de prioridad también... ...a los chicos, a los boxeadores, Seguro. a Mateo... ...que son los que, bueno, en, en un futuro... Eh, ...van a dejar todo claro. en el profesionalismo... ...pero eh, tratamos de, bueno, de, de ir entendiendo... Como vos decías, ¿no? en diferentes programas uh -huh. Vamos a ir aprendiendo un poco juntos De eh, todos, de lo que oh. es el reglamento Re y, eh, y repasando Es muy largo, todo el es muy, tiempo, largo sí. muy tedioso Porque tiene eh, muchos artículos uh -huh. Pero vamos a ir eligiendo Los que más, eh, los que más importantes son Como uh -huh. para ir desgranando Un poquito y Y bueno, tratar de, de allanarle un poco para que también los que no saben y, y tienen que tomar claro. decisiones, nosotros sí, sí, sí. Eh, desde el periodismo tratamos de, de aprender para opinar desde el conocimiento. Claro, con mayor y, base, con mayor lo, fundamento. Claro, y lo que tratamos es, mm. es de que justamente los que tienen que juzgar, eh, tanto jueces, autoridades, sí, sí. estén un poquito acorde a lo que es el reglamento, mm. que me parece que últimamente... Eh, no, lo estamos, no lo están aplicando, no. o no lo saben, o, o, o qué otras cuestiones hay eh, atrás de todo esto. Bueno, vamos a tratar viendo un poquito en los diferentes Así programas. Es. Estamos en la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, en esto que hemos denominado Boxeo Planeta, 424-2769, 424-2769, con solo llamar y dejar tu nombre y apellido, y decir, estoy escuchando Boxeo Planeta, dejás tus últimos tres números de documento, Participas para ganarte una remera gentileza de Olimpia Deportes y una corbata gentileza de Thompson y Williams de Peatonal Córdoba 1060. La puesta en el aire de Boxeo Planeta corresponde, como siempre, a un número uno en la operación técnica. Un pibe que realmente vale la pena porque hace muy bien su trabajo. Él simplemente se hace llamar Aníbal, con eso es suficiente. 424-2769, la línea de comunicación de Boxeo Planeta. Vamos a la primera pausa de este día miércoles. Camino sin saber qué hacer Camino entre las sombras a punto de perder mi fe He que fui perdiendo a medida que pretendo ser un ser? El dinero no me alcanza para pagar el alquiler Para comprarme ropa ni para tomarme un café. Sigo caminando en las oscuras calles del kopen, mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal.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 Venimos a Boxeo Planeta otra vez, aquí en el 88.9. Damián, eh, comenzamos por donde te parezca, con el auspicio de la gente de Thompson Williams y de Olimpia Deportes. El abrazo grande, ¿eh? El abrazo grande para alguien que en Recapados es un número uno, la gente de FAS, SRL. Bueno, Luis, eh, desarrollamos un poco eh, la velada en General Villegas, en que el Pumito Olmedo, mm. para mí, eh, certificó la calidad que tiene. Eh, ...había tenido un traspiés eh, ...frente a... ...de Jesús Paz... Uh -huh. eh, ...un boxeador eh, complicado... Un, ...un veterano, un zurdo veterano... Eh, ...muy, muy mañero... ...y que lo complicó en su momento... ...en el Luna Park... ...pero que... ...yo creo que te lo había comentado... ...en algún, en, en algún programa... ...que me parecía que este chico tiene futuro... Eh, ...y lo demostró... Eh, ...esta vez frente a un gran rival... Eh, El Pumito Olmedo que venía con un récord de 22-3-0 eh, eh, con una victoria, una, una pelea sin decisión y que en sus palmares tenía 21 nocaus es un, un hombre que tiene mano firme, mano dura uh -huh. eh, y se enfrentó al invicto hasta entonces cordobés eh, David Emanuel Peralta eh, que venía con un récord de 20-0-0, 13 nocaus. ...y que pesó 63 kilos... ...gran combate, no sé si tuviste la oportunidad de ver esa pelea... ...te escucho con atención porque no la pude ver... Eh, ...muy buena pelea... ...los primeros rounds... Eh, eh, ...Peralta, el cordobés, eh, presentó gran rivalidad... Eh, ...el pumito Olvedo salió expectante, agazapado... Eh, ...pero ya se notaba la firmeza de sus golpes... Eh, ...respondía bien el cordobés... ...tirando... Eh, izquierdas boleadas eh, y, y ascendentes, eh, muy buenos ascendentes de derecha y de izquierda, eh, haciendo rotación de, del cuerpo y repitiendo la mano. Eso es algo que poco habitual, poco habitual, al menos boxeadores eh, argentinos. Muchas veces en, en los ascendentes se, se trata de se trata de engañar al adversario, es decir, tratando de marcar el punto primero, es decir, tocar. ...para que el, el adversario, si bien, baje la guardia... ...y volvemos a repetir el golpe, ¿qué quiere decir? Que el primero marca, baja la, el, el adversario baja la guardia... ...y entra otra vez la derecha ascendente... ...eso es lo que, lo que hacía Peralta claro. en los primeros asaltos... Sí, ...y sí, lo sí. hizo bien... Eh, ...logró en algún momento desestabilizar la, eh, la postura de, de Pulmita Olmedo... Uh -huh. ...pero ya eh, el boxeador eh, Olmedo inteligentemente advirtió... ...que estaba entrando ese golpe... Y bueno, ya empezó a tomar eh, otros tiempos, otra distancia, otra distancia. Eh, alguna rotación de cintura. Eh, muy completo lo, lo de Olmedo, eh, que se quedó, bueno, conservó el título sudamericano interino eh, y capturó la vacante corona argentina de los superligeros. Eh, me pareció una exageración, ya por ahí lo pedían a... A Lucas Matiz, eh, me parece que todavía no está en ese nivel, ¿eh? Muchachos, esa no, mala, nos apuremos, esa mala no me apuremos. ¿eh? No me apuren a, a un boxeador que puede dar mucho, pero sí. no está en el primer nivel. Eh, Lucas Matiz me parece que está un escalón por arriba todavía mm. de, del Pumita Olmedo. Eh, gran, granico. Chico. Eh, ¿Qué edad? ¿Qué edad, sí? Creo que tiene 23 años el Pumita, ¿eh? el chico. Sí, no, eh, eh, un gran combate. Mm. Eh, Ganó por nocau técnico en el quinto asalto. Eh, el, el árbitro le dio me parece un, un pase de más. Eh, si bien le contó parado. Uh -huh. eh, le dio. era para, para terminarlo ahí. Está, está, bueno, se podía pensar de que había una corona en juego. Dos coronas en juego. Pero me parece que el pase le, el segundo pase que le dio. Me parece que le hizo recibir algunos golpes de más. Estaba nocau parado el hombre. ¿Quién era el y... referí El referí no tengo aquí el nombre, pero... ¿No era de los muchachos, digamos, conocidos? No, sí, sí, está ¿Sí? dentro de los, de los árbitros de primer ah, nivel después, en el después argentino. Lo, lo, después lo vamos a ver. Pero me parece que le dio un pase. Siempre ese pase, eh, se trata de dar sí. cuando hay títulos en juego, porque hay una oportunidad más. Pero me mm. parece que no estaba el hombre para continuar. Peralta... Había dejado en los tres primeros asaltos todo lo que tenía. Y él, todo. después de, de la contienda, lo levantó en andas a Olmedo, reconociendo eh, bueno, la gran victoria de su adversario. Y en declaraciones posteriores, dijo que había pedido, perdido eh, ante un gran boxeador, ante un gran campeón, uh -huh. que él había dejado todo su mejor boxeo. Y que sin dudas, eh, bueno, como todo gran guerrero del ring, Pidió revancha. Está bien. Es una pelea para revancha. ¿Podemos decir que está encuadrada dentro de aquellos combates que se pide habitualmente desde este micrófono eh, con equivalencias? Al margen sí, sí, del sí. drástico resultado. No, no, no. ¿no? Eh, perfecta la equivalencia. Hombres de, de, de primer nivel nacional. Uh -huh. y me parece que da para una, eh, una, una revancha porque si bien, como dijo Peralta en declaraciones posteriores, Los dos eh, terminamos bastante golpeados porque eh, Pumita también para colocar sus mejores golpes. Sí, sí. Eh, él mismo lo, lo admitió, eh, recibió algunas, algunas manos muy duras de Peralta, pero claro, se ve que el boxeador eh, no, no estaba sintiendo los golpes y, y bueno, dijo, eh, recibo algo más y tiro toda la potencia mía y, y le dio resultado en este caso. Eh, gran pelea entonces de, y gran victoria de, de, del Pumita Omedo en Bomberos Voluntarios de la Ciudad General Villegas, provincia de Buenos Aires. El resto de los resultados de la velada fueron el oriundo de Avellaneda, radicado en Florencio Varela, Jeremías Castillo, noqueó en el tercer round al santafesino de Galvez, Cristian Serrano, eh, que acusó en la báscula 62,6 kilos. En combate complementario disputado en la categoría superligeros y a seis asaltos gran pelea eh, bien parada también eh, los dos también eh. Eh, Cristian Serrano siempre nos tiene acostumbrado a, a dar grandes espectáculos, es un chico que se presta mucho al intercambio de golpes a la gente le gusta esto eh, bueno de boxeo me parece que medio poco eh, claro no, no, no. poco bagaje, eh, poca grima Jeremías Castillo sí. también eh, un boxeador muy erguido pero que tiene mano muy dura eh, un boxeador muy ortodoxo porque no, no es a, lo, a los púgiles que nos tienen acostumbrados a ver bien armados sino que mm -hmm. bueno eh, una posición erguida eh, trabajando mucho de cross y en ascendentes de derecha al mentón eh, y que estuvo bien Bien parado el combate para, para cuidar al boxeador en este caso Cristian Serrano, que perdió eh, por cabo en el tercer asalto que tenía en el rincón a Lemos, el asesino Lemos, un eh, muy buen rincón, pero que bueno, en este caso no, no tuvo la mejor performance. Cristian Serrano. Y en la división Super Gallo, el cordobés eh, residente en general Villegas, Lucas Carranza, que pesó en la balanza 55,400 kilos, aventajó en fallo unánime en las tarjetas tras seis asaltos al neuquino Miguel Ángel Villegas, Villegas. que acusó en la báscula 55,200 kilos. Los tres jueces apreciaron una gran diferencia a favor del local: 60-55, 60-54, 59 y medio, 56 eh, le dieron la victoria al cordobés residente, en residente. este caso en General Villegas. Bien, eh, hacemos un, un, un paréntesis, eh, cambiamos un poco. ¿Cuánta poquito información de siempre tenemos en Boxeo Planeta? Sí, sabés eh? que Me gustaría eh, transmitir. Realmente con palabras lo que es la mesa de trabajo la aquí de en, trabajo. en la 88-9. Sí. Eh, parpacelli siempre con su anotador infaltable, infalible, sí, porque los, tiene todo los anotado... Y ahora saco eh, una información que tengo inclusive en el... En le, el manda, le manda, usted le manda mensajitos con información sí, en vivo. En, en, en vivo sí, y, eso, tam, eh, y también algunas... Me está haciendo que... trampa, porque yo no tengo esa opción aquí, ¿eh? eh no, no, si no, bien pero... tenemos eh, toda la información... ...a través de, de nuestra sí. compu aquí en, en la 88.9... ...usted tiene mensajes sí. en el vivo... No, y, ...y además eso me parece a muy, yo lo anoto... Y, y, ...y puedo compartirlo contigo... ...vos sea, que Osvaldo Bisbal... ...el capo de la Federación Argentina Evox... De, allá ...de Castro Barros 75... ...de quien todavía estamos esperando... ...una respuesta en relación a lo que sucedió... ...con Juan Manuel Bonani y Gumercindo Carrasco... ...y vamos a seguir insistiendo al respecto... Eh, declaró al colega Carlos Irusta que eh, Lazarte Lazar tendría eh, una posibilidad por título. Sería este, un, un, un broche de oro a una muy buena carrera y una última posibilidad como para ver qué sucede con él. ¿no? no hay rival definido ni sitio todavía como para confirmar. Pero a mí lo que más me extraño de las declaraciones de Osvaldo Bisbal es que él considera que Barros no perdió ante Celestino Caballero y que los que piensan distintos se equivocan. Es decir... Eh, sí, no sé qué pelea habrá visto Bisbal, pero... Porque eh... está bárbaro, está muy bien lo tuyo, lo comparto 100%. Pero que lo diga algún colega, algún aficionado, alguien del ámbito del boxeo que uno dice, bueno, también, esto es un deporte de apreciación... Pero que lo diga Osvaldo Vival, el presidente, Damián. Sí, me parecen declaraciones un poco fuera de lugar porque eh, no hubo, o sea, no estuvo ni cerca del empate, Luis. Si hubiésemos dicho que estuvo cerca del empate, todos sabemos que para sacarle eh, un cinturón a un campeón del mundo uh -huh. siempre hay que hacer un poco más... Eh, Y menos aún eh, pensar en que si uno empató la pelea se la van a dar. Hasta ahí estamos de acuerdo en, en los fallos localistas. Pero en este caso, no, no. Eh, Pelechina había superado ampliamente a Barros y, y bueno. Eh, en la Asociación Mundial de Boxeo está reviendo y están, ya han pedido, tienen los videos. y Están las autoridades, bueno, eh, evaluando lo que fue ese fallo sí, y sí. probablemente... Eh, dictaminen una revancha obligatoria, una obligatoria. Eh, de acá a seis meses. Eh, sí. Ya vamos a tener eh, seguramente esa información. Vos sabés que eh, comentó incluso que iba a una reunión donde se iba a tratar la posibilidad de que en los próximos Juegos Olímpicos se mezclarían boxeadores amateurs y boxeadores profesionales. Raro, la verdad, algo, que algo... quiero andar en esto. Ojalá alguien que nos escuche desde México, España. Eh, Panamá, Cuba, de, de, de cualquier lugar donde tengan una información un poco más rica, más abundante, más detallada, le agradeceríamos mucho. También quiero compartir contigo el hecho de que me gustaría que ubiquemos el festival que se va a realizar en Sinaloa, donde va a participar un grupito de, de boxeadoras argentinas que incluyen a Romina Arroyo, ¿eh? el árbitro, eh, le, podríamos decirle la señorita árbitro, eh, que vimos en el Luna Park en ocasión de, de, de la pelea de, de Jessica Bob con la mexicana. De muy buena actuación, eh, de ¿eh? muy buena actuación, sí, muy, muy eh, sobria eh, tiene eh, conocimiento. Es que leí el comentario, por ahí estaba muy, muy contenta de, de viajar y esto va a ser el, este sábado 16 de julio, sábado eh, 16 en el que de julio. el pugil local Alan El Explosivo Herrera retornará uh -huh. a, a los ensogados como respaldo de la cartelera internacional México vs. Colombia. Eh, que Zaparí eh, Boxing Promotion y Canelo Promotion uh -huh. eh, traerán al Lobo Dome a la Universidad Autónoma de Durango ¿Eh? en, en, esta, en, esta, en este festival que seguramente promete mucho. Eh, hablando de FAB y sí. hablando de sanciones, uh -huh. eh, se, se dio a conocer mm, por el Tribunal de la Federación Argentina de Box eh, Bueno, la, la sanción que le dieron al Pato Gómez, al luchador eh, Rosarino, eh, sí. que maneja y tiene en su rincón al legendario Lito Muller. Eh, ¿Te acordás cuando mordió la oreja al mejor sí, estilo sí. Mike Tyson? Sí, bueno, perfecto. el Tribunal de Disciplina de la Federación Argentina de Box en su sesión del 12 de julio... ...dictó sentencia, eh, condenado, bueno, en este caso a, al imputado... ...que sería el púgil Daniel Alejandro El Pato Gómez... ...con una pena consistente en suspensión efectiva... ...por el término de siete meses... ...computados a partir del 26 de abril de 2011... ...en que fue suspendido provisoriamente por dicho tribunal... ...y con vigencia hasta el 26 de noviembre de 2011. Eh, en aquella conducta antideportiva en la que el Pato Gómez le, le mordiera el, la oreja sí, sí. a Vicente Martín, el mono Rodríguez, uh -huh. en una pelea que, que estaba dominando ampliamente Vicente Martínez. Y él dijo, no, no sé qué me pasó, y se me salió el diablo sí, sí, sí. de adentro. Bueno, el diablo, lo del Pato Gómez, ver. la verdad que... El bueno, diablo, en pelicón. este caso, bueno, había sido el árbitro Rodolfo Estela, uh -huh. quien descalificó en su momento a Alejandro el Pato Gómez tras advertir esa infracción. Y que en ese momento tomó eh, la opción de ver el monitor. Porque vio que se quejó Martín Rodríguez. No había percibido él en el ring. Pero vio que había una, una mordida. Pidió el video en el momento, ahí en el vivo, sobre el ring. Y automáticamente eh, descalificó en, en, un, en una decisión acertada, acertada al rosarino El Pato Gómez. Es decir, siete meses, muchachos, sin El Pato Gómez. Eh, arriba de un ring. Así que bueno, eso bueno, por un lado. Eh... ¿Eh? ¿Tenés algo por ahí? No, Luis? Quiero, quiero mandar a todos un par de saludos. Eh, es probable que esté del otro lado no? Chiche Leonard. Ah, Dalberto, eh, sí, Alberto abrazo de Leonardo, eh, eh. un abrazo grande a Dalberto Leonard. Es una institución dentro de la opción. Y también a una persona que ojalá encuentre en, en los próximos días que la pueda ubicar, que lo recordábamos con una persona que, que tenemos una amistad con él en común hace muchísimo tiempo. Eh, Guillermo Enrique Trill. Guillermo Enrique Trillo hoy cuenta con 82 años. En la década del 80 me llevó a formar parte de la Comisión Municipal de Boxeo en esa época. Eh, aprendí mucho de él, un amante entrañable del boxeo, un conocedor, un observador, un jurado que hoy sería indudablemente un, un maestro para muchos. Eh, bueno, y el, el abrazo enorme porque una de las personas que además se ha portado muy bien conmigo eh, y me distinguió con su amistad. habrá hace muchos años que la vida a veces hace que nos, nos este, separemos un poquito por distintos motivos. Pero Guillermo Enrique Trill, el reconocimiento en nombre del boxeo. Me parece muy bien eh, su apreciación, compañero. Bueno, eh, se viene la pelea Cam-Sabjuda. Bien. Eh, este martes en inglés Amir Khan hizo una presentación pública A los medios de comunicación en Los Ángeles, California Con miras a su combate Del 23 de julio próximo Contra el estadounidense Sab Yuda, en una pelea de unificación Por las coronas super ligero De la Asociación Mundial de Boxeo Versión eh, eh, AMB y FIB En este caso, van a unificar sí. Federación Internacional de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo eh, Tuvimos, tu, los sí. dos tuvieron eh, boxeadores argentinos en común, Amir Khan al chino de Margarita, al chino, Margarita. chino Maidana, mm -hmm. y Zapp Yuda, eh, en un fallo escandaloso también, y que lo sí. robaron a nuestro Lucas Matisse, y bueno, ganara la posibilidad sí, sí, sí. de pelear por el título del mundo. En ese caso era una eliminatoria cuando peleó con el, claro. con el chubutense. Eh, sí. Tenía la posibilidad Lucas Matisse de pelear por el título Superligero Federación Internacional de Boxeo, eh, le robaron ese combate claro. y después Yuda posteriormente salió campeón del mundo y ahora unifica en, una, en un gran combate. Me parece que sí, sí. Eh, por juventud, frescura y velocidad me parece que va a ganar Cam. Uh -huh. Te iba Sab a preguntar Yuda, justo. No, Sab sí, sí. Yuda siempre bien preparado, bien puesto. Uh -huh. Me parece que puede dar eh, mucho. ¿Eh? No creo que le alcance para ganarle para a, a, a, a Mircam. Eh, el Tata Valdomir también fue El Tata Valdomir eh, eh, Va a estar combatiendo En categoría eh, Super Welter uh -huh. Regresará este viernes a, a enfrentarse En categoría, no se sabe Todavía no estaban, eh, no se ponían de acuerdo Si categoría Super Welter o Mediano me parece que el del Tata, para, para combatir y sentirse un poquito mejor, me parece que estaría mejor en, en Super Welter, pero en Super esto Vuelta. va a ser a 10 asaltos y enfrentará al uruguayo Rubén eh, Silva Díaz eh, en la contienda principal de la cartera de desarrollarse en el estadio del centro de la capital cordobesas. Eh, antes de dar eh, el siguiente paso de ir a Europa y buscar su última chance de un pleito titular el Tata con un, eh, unos palmares de 47-13-6, 14 nocaut eh, sigue sumando actividad y, y tratará, bueno, frente al uruguayo eh, Rubén Silva Díaz, con una, bueno, estoy observando el, el, el récord de, de Díaz, eh, un récord bastante parejo, 37-24, eh, y va a tratar de, bueno, de probar a, al Tata Valdomir en, en categoría todavía, a determinar si es super welter o mediano, esperemos que sea un super welter para que el Tata pueda hacer pueda un, un, una mejor pelea. Eh, y bueno, es, es un legendario eh, del boxeo santafesino, sí, ya eh, creo que anda por arriba de los 40 años, y esperemos y sí. que bueno, tenga una chance más y que sí. pueda un poquito... Eh, sí. si se quiere salvarse económicamente con alguna pelea en el extranjero sí. pero me parece que el mejor, el mejor momento del Tata Valdomir ya lo vimos sí, y que bueno, ahora uno lo que, uno lo que espera uno que lo que, haga... trata de que le vaya bien ah. en estos últimos combates y que pueda enderezarse un poquito económicamente como para que bueno eh, su, su pasar por el boxeo profesional y mundial no sea en vano y que haga una evaluación este, exhaustiva profunda de cuál es el momento en el que debe colgar los guantes y presentarse, y, indudablemente, lo mejor preparado que pueda. sabes de a quién extraño mucho? Porque ha sido, la quien, la, la, ha sido quien abrió el fuego eh, en el boxeo femenino en el país, aquella que, que le dio difusión, que lo puso en el tapete, que le despertó el interés a todo el género femenino para incorporarse eh, paulatinamente y con buena figura eh, a la Tigresa Cunha, ¿qué es de la vida de Marcelo a la Tigresa Cunha? Me gustaría que un día le hagamos una entrevista, eh, voy a probar si, si los números que tengo siguen vigentes o En realidad o no. lo ¿Mm? que no sé es eh, cómo quedaron sus coronas, si quedaron vacantes, eh, sí. si se han ya disputado en alguna parte. Eh, lo que sí sé es que está hoy por hoy vinculada a la política Y creo uh -huh. que es concejal electa en, la, en 3 de febrero, provincia de, de Buenos febrero, Aires. 3 de febrero, provincia ¿eh? de Buenos Aires, así. Eh, es. es la nueva actividad que va Bien. a desarrollar eh, Eliana la Tigresa Acuña. Bien, no quiero olvidar, porque no lo merece, eh, me gustaría charlar, si no es con él, con Charlie Lanís, eh, a Sebastián Andrés Luján. Eh. Todavía resuenan los ecos en el, en el ámbito del boxeo local eh, y a nivel nacional también. Eh, la enorme enorme, enorme victoria que tuvo frente al filipino cuando yo comentaba el miércoles anterior eh, parecía que se encaminaba a una derrota drástica eh, Sebastián Andrés Luján sacó todo su bagaje, todo su esgrima todo su repertorio este, y en la corta con golpes ascendentes, con impactos realmente de, de poder, eh, con una actitud psicológica algunos a lo mejor pueden protestar cuando él lo provocaba el filipino, en realidad era pero la ese estilo, confianza de Sebastián. Es ese Sebastián, estilo, es claro. ese, ese Sebastián eh, Luján es el pimienta que conocimos desde de Amateur. Es cierto, pero en Entonces, realidad no, me, me alegro no mucho No le podemos pedir otra cosa que eso. Sí, lo, lo, eh, yo lo que quiero... Lo llamó a pelear en su momento sí, sí. cuando fue a pelear por el título del mundo, lo llamaba a pelear a Antonio Margarito, un, un boxeador eh, número uno en ese momento. Apucha, estamos eh, hablando de y, y lo llevó por delante los, los cuatro sí, primeros asaltos. Sí. Es decir que, bueno, ese el estilo de, de Sebastián Luján y, y desde aquí de Boxeo Planeta lo que, lo que pedimos uh -huh. es que tenga una chance de título del mundo sí, nuevamente porque seguro. se la merece eh, es un boxeador que solamente tiene cinco peleas perdidas y ya hemos analizado esas cinco sí. peleas en, otras, uh -huh. en diferentes programas y, y sabemos de que merece eh, una chance más una chance. y seguramente Cuidado, que bien puesto le puede dar un dolor de cabeza al campeón que, que tenga que enfrentarlo, ¿eh? que enfrentarlo. Cuidado, porque te como Dios te va a puede dar otro. Sí, sí, tengo una pregunta. No sé si lo has visto últimamente, si has tenido la posibilidad de saber si anda en la ciudad. Te voy a preguntar por dos pugilistas que son eh, gente de Rosario. ¿no? Eh, ¿Pablito Barbosa? Eh, no tuve la, la posibilidad de charlar con él. Hace bastante que no lo veo. Eh, el último combate uh -huh. lo había hecho en, en Mendoza con, con este chico Tapia en el que había tenido ese traspié y que perdiera por nocao eh, No sé cómo ha replanteado, bueno, su, su, digamos, su porvenir, su venir en el, en el boxeo profesional, pero seguramente que eh, está bien entrenado como siempre y, y lo vamos a ver en cualquier momento, Luis. Bien, eh, el abrazo grande. Siempre nos recordamos de los gimnasios, si vos me vas a ayudar a hacer memoria, eh, que están contenidos aquí en la ciudad de Rosario y a los que siempre les decimos... Este, que trabajen con muchas ganas, con mucha profesionalidad, con, con mucha responsabilidad. El abrazo grande para la gente de La Ferrara, del Niaró, del Rosarino, eh, del Lucianito Ploner, eh, a toda esa gente que habitualmente forman parte de los festivales que se hacen habitualmente o en Sportivo América, o en Ciclón, eh, o en alguno de los, de los clubes Evaristo Carriego. ¿Mm? Eh, que tenés desde el punto de vista reglamentario. ¿Querés que hagamos una pequeña pausa, un separador, y te metés de lleno en algún punto en particular? ¿Eh? Hacemos un pequeño, un, y... un pequeño separador y nos metemos de lleno a la parte del reglamento. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Muy bien, estamos arribando ya a las últimas vueltas de esto que es Boxeo Planeta. El abrazo grande para Alberto Narváez que siempre nos escucha eh, y le dedicamos, pues, por supuesto, todos y cada uno de los programas. Nos metemos, auspiciado por Thompson y William, por Olimpia Deporte y FAS SRL, a esta información en la voz de Damián Casino. Eh, bueno, Luis, como venimos eh, desarrollando diferentes programas, vamos a tratar de, de volcar algunos aspectos del, bueno, del reglamento amateur ¿eh? para ir desgranando un poquito y aprendiendo junto a toda la audiencia lo que es eh, las leyes... ...del reglamento de boxeo, de los boxeo. diferentes artículos. En este caso vamos a tratar lo del médico de guardia. Artículo 07 del de reglamento FAB Amateur dice lo siguiente... ...todo espectáculo de boxeo debe contar eh, inexcusablemente con un médico de guardia... ...tanto en el pesaje como durante el desarrollo de los combates... ...siendo a presentarse al pesaje donde realizará una revisación médica... ...a los boxeadores y controlará su licencia médica, no permitiendo pesarse a un púgil que no estuviera en regla. Eh, B. Presentarse en el local del espectáculo y ante el fiscal con una antelación no menor a 30 minutos a la hora de iniciación del evento. C. Presentarse eh, ante el fiscal del espectáculo y darle su identificación como médico dejando constancia de su nombre, apellido, su número de matrícula y, y todo lo que concierne a toda la identificación como médico. Eh, se ubicará en uno de los laterales, a continuación el fiscal A continuación del fiscal del espectáculo uh -huh. eh, en, la, en el apartado E Del artículo 07 eh, Entrevistará en el camarín A los boxeadores y a sus asistentes Antes de comenzado el combate A fin de constatar que no haya surgido Inconvenientes que impidan su participación Bien. Es decir Primero hace la evaluación y después claro. tiene que volver Al camarín a ver que no haya Ningún inconveniente eh, físico Y que pueda eh, Esto no se sí, ve sí, muy sí, amenudo, sí, no se ve bueno, a menudo Pero bueno eh, en el apartado F acudirá al llamado el árbitro durante el combate con la finalidad de revisar a uno de los boxeadores dando a conocer de inmediato su decisión. Eh, G eh, si lo, eh, aconse eh, aconsejará al fiscal la detención del combate cuando lo considere necesario. En el apartado I se asegurará una vez finalizado el combate que los boxeadores que han participado del mismo estén en condiciones de retirarse del local y utilizar los medios a disposición para la atención médica correspondiente a eventuales traslados. Y en el apartado J del artículo 07, eh, que estamos eh, referenciando del médico de guardia, eh, eh, a fin de controlar a un boxeador sobre el ring durante el desarrollo de un round, deberá ascender por la escalera destinada a tal fin, en caso de, eh, de que no se hiciera, lo puede hacer en el minuto de descanso, podrá subir también por la misma escalera que corresponde al rincón A oh, controlar el boxeador. Ah, sí. Es decir, cuando sí, sí, el, el médico, sin que el árbitro lo llame, puede ver que el boxeador no está bien después de un asalto duro, uh -huh. se puede acercar y lo revisa y puede tomar determinaciones. Y como el último punto en este artículo 7, todo médico que participe en espectáculos de boxeo no tendrá relación laboral por este hecho con la FAB y en caso de, de acceder a remuneración correrá por cuenta del organizador del evento. Del evento. Esto es Muy bueno, ¿eh? sí, remarcar sí, sí, que sí, no sí. tiene, el médico no tiene, no tiene que tener nada que ver con la FAB. Ajá. ¿Eh? Es, tiene que ser eh, una persona, un eh, un médico contratado por, eh, digamos, los organizadores. Eh, los organizadores del evento. Y tiene que, digamos, ponerse de acuerdo con, con la gente que organiza justamente eh, a nivel monetario si es que lo requiere. Bueno, esto fue un poquito lo del médico de guardia, vamos a tratar, okay. es largo, eh, eh, vamos a ir eligiendo algunos puntos, seguramente van a faltar cosas, pero vamos a ir desarrollando lo que, lo que vemos más importante cuando acudimos a, a diferentes... Mm, digamos, veladas a Mateo. Muy bien, en la voz de Damián Casino, hoy hicimos el, el espacio que siempre le dedicamos a todo lo vinculado a la reglamentación. Hacemos un pequeño separador y continuamos en esto que es Boxeo Planeta en el 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina.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 bueno, seguimos en esta edición ya terminando, voy a tirar los últimos golpes usted anda con la guardia sí. baja eh, ¿está sí, falto yo, de aire eh, o, o, o le faltan piernas? ¿Cómo no, es? me faltan piernas ¿eh? yo ah, en le realidad tengo pie, que hacer un poquitito más de, de, de. me parece que va a tener que de, subir de, por las escaleras aquí en el sí, tercer piso sí, de la, de sí, la 88 sí, 9, me, ¿eh? me va a venir muy bien yo por ascensor bien, y usted por las escaleras muy bien, me va a venir muy bien eh, bueno Luis eh, tiene la gentileza de Thompson Williams, la gentileza de Olimpia Deportes tiene nombre y apellido ¿Tiene un destinatario? En este caso ¿Y? lo vamos a dar a, a un gimnasio. Bien. Eh, y vamos a elegir al gimnasio delito Lito Muller. Eh, nunca, al delito Lito Muller. Nunca tuvimos la posibilidad Opa. de acercarle eh, el obsequio que justamente eh, nuestros auspiciantes eh, nos otorgan. En este caso va, va a ser para el gimnasio de Lito Muller. Eh, Cuando nos encontremos en, en el próximo festival vamos a tratar de darle... Bueno, vamos a retirar para Deportes. ellos el, el, el obsequio de Thompson y Williams de Platonal Córdoba 1060 y Olimpia Deportes Mendoza 1028. Y quiero tener la posibilidad de, eh, si compartís conmigo, Luis, eh, dedicarle algún programa en exclusiva. a Lito Muller, un hombre que tiene ah, arriba de sí 50 señor. años en los rincones. Eh, nada más y nada menos. No, seguro nada más que y nada menos. se merece un, un programa y, y quizás eh, dos, sí. Que debe tener... ...anécdotas de todo tipo Lito... ...bueno Luis... Eh, ...te cuento rapidito ya... Mm, ...terminando este programa número 44... ...y, y qué lindo, sí, sí. cómo se extrañaba esto... ...yo cuando estaba en Salta ah. digo... Ah, ...voy a llamar ah, no. porque realmente... Eh, ...dos eh, liñitas, dos liñitas de Salta... ...cómo lo pasaste, qué viste... ...no, que... no, eh, es muy bueno y lo que quería hacer la referencia... ...cuando escuchamos que los boxeadores... Eh, eh, ...se preparan en las montañas en Estados Unidos... Por, uh -huh. para, por el tema aire, eh, me parece que aquí tendrían que hacer igual. Allá cuesta, eh, eh, cuesta mucho más correr, se necesita más eh, capacidad aeróbica Aeróbico. para correr en la montaña. Eh, uno cuando sube a alguna, alguna parte, a alguna cuesta, algo se da cuenta de que falta el aire y, y realmente uno que medianamente está en la actividad sí, sí. Eh, le cuesta. ¿Qué quiere decir? Que me parece que sería bueno que los boxeadores... Eh, cuando tienen que pelear por algún título o hacer alguna preparación, no. la vayan a hacer a la altura, porque después cuando no. eh, le toque pelear en, digamos, en alguna parte del mundo eh, y estar preparado en la altura, eh, tiene mucho más aire. Eso es lo claro. que noté allá uh -huh. en, en la montaña, en, en la Salta. Montaña. Y realmente, bueno, eh, ¿para qué nombrarte? El Puma Arroyo, grandes boxeadores sí, sí, que han sí. pasado, eh, el promotor Herrera, un hombre que ha uh -huh. traído... Eh, grandes boxeadores a, a la ciudad de Salta, a la provincia de Salta. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, ha estado radicado Vernon Phillips. Bueno, eh, sería muy, muy largo de contar largo. todo lo que he vivido. He tratado de, de ir a algún gimnasio como para ver cómo, cómo están armados. Está, hay un, un gimnasio muy lindo... Eh, municipal, en la ciudad de Salta Ajá. pero ya en los diferentes programas vamos a ir desarrollando un poquito lo que vi allá bien, eh, rapidito... obviamente que cuando decimos esto siempre lo, lo sugerimos bajo la supervisión de un preparador físico y un médico eh, para decir qué tipo de tarea debe realizar en ese lugar este determinado pugilista ¿no? No, seguro que eh, siempre, en toda preparación eh, de un boxeador profesional tiene que estar acompañado por su cuerpo técnico Y, y el cuerpo médico también Así es. Eh, Carolina Duer defiende su título Y esta vez eh, la vamos a tener La, la posibilidad de verla la Turca A través de la TV Pública El canal estatal será este viernes La cita para el combate estelar En el Salón eh, Tartesal Del Hipódromo de San Isidro, provincia ah, de Buenos Aires Maravilloso el Tartesal, Ahí en San Isidro, eh, conozco En la que se, presenta, se presentará La actual campeona mundial Super Mosca De la Organización Mundial de Boxeo La porteña Carolina Turca Duer, eh, haciendo la segunda defensa ante la Serbia Flais eh, Gendisky, eh, en pelea pactada a 10 asaltos. Bien. El resto de los combates, eh, Vicente Rodríguez enfrentará a Mario Martínez a 8 giros en ligero. Uh -huh. Pamela Benavides, eh, gran promesa, enfrentará a Roxana Laborda a 6 asaltos en categoría ligero. Cecilia Luján Rodríguez combatirá. ¿Cuántas chicas que hay, eh? Eh, sí. Combatirá con Natalia del Pilar Burga en Super Gallo 4 asaltos. Y por último, Jessica Izequilla Cabrera enfrentará a Norma Díaz Caucota, Super Mosca, cuatro asaltos. Repetimos: tenés la posibilidad de ver a través de la televisión Pública eh, este viernes a la Turca er, Duer defendiendo eh, su título OMB Super uh -huh. Mosca. Sí, señor. Eh, sugiero por supuesto seguir siempre Los programas de televisión de Walter Nelson Un colega que, que en realidad Suma y hace rato con lo que tiene que ver con el boxeo Como así también los viernes de combate De Walter Vargas y de Carlitos Cirusta Y rapidito Ya finalizando Este programa número 44 Y van y van los programas Qué, Iván, qué alegría Iván, inmensa Iván. Luis, Ojalá por eh, mucho tiempo que podamos compartir Un sueño ah. hecho realidad eh, eh, Pigu Garay Enfrenta a Hook este sábado desde Alemania, no, el campeón Marcos mundial, Huck. crucero de organización mundial de boxeo, Marcos Capitán Hook. Eh, bueno, enfrentará al argentino Hugo El Pigu Garay, eh, el está, de Tigre. va a ser eh, televisado eh, en Combate Space. Eh, ah, ahí está el hay, amigo Marcelo González. Marcelito González, eh, el Pigu Garay intentará, me parece, en una difícil empresa uh -huh. eh, despojar a Marco eh, el Capitán Hook que eh, está en un, eh, está en un buen momento me parece que el pivo es realmente difícil sí, la, es, la, es, es, la, es eh, difícil ¿eh? pero bueno eh, vamos eh, cerrando Aníbal ya no hace sí, más, sí, eh, sí. veo que no hace más la cierre la... no, no, ya, ya está golpeando el vídeo, me parece que en cualquier momento correcto vamos, el hombre, vamos eh. a recibir algo perdón. tira el 1-2 porque se vienen los clásicos inmortales, Clásico, Quédate pegadito aquí en el 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina, yo me despido hasta el próximo miércoles y nos encontramos otra vez en Boxeo Planeta, lo mismo hace Damián Casino Bueno, muy buenas noches, gracias por apoyar este emprendimiento que junto a Luis Parpaceri hemos denominado Boxeo Planeta, muy buenas noches y hasta la próxima